Nos pareció, eh, de hecho a nosotros nos pareció bastante curioso la, la diversidad de cobertura, digamos, con los primeros procesos. Entendemos, por supuesto, el valor simbólico que puede tener una condena a Bush y hace 3, hace, 4 eh, años, sí. eh, eh, pero sin embargo la diferencia no, no, no, tiene, no tiene una explicación del todo razonable. Pensemos que eran 41 imputados, más de 200 víctimas, eh, un proceso enorme. Uh -huh. También por el volumen, la magnitud, la cantidad de personas involucradas, y siendo una ciudad que todavía en algún aspecto es chica, eh, tuvo incluso una difusión de tipo boca a boca, eh, con efecto también a ese nivel. Eh, creo que fue, si tuvo un impacto social, fue amplificado acá, por los medios locales, tanto por los medios eh, más tradicionales, como la Gaceta, por el diario eh, de Tucumán, es más importante, como por medios alternativos también, es una cobertura bastante completa y compleja, es una bastante buena cobertura a nivel local, no aquí eh, en medios nacionales.